Nada, te vi yo en una foto que estás en el Himalaya. ¿Viste? Fui al Himalaya, sí, estuve un rato por ahí. ¡Qué bárbaro, man! Bueno, es, y nos vemos. Hoy no pude porque t estoy n g o e ahora en una, en una jornada. Ajá. Pe, pero la semana que viene seguro. ¡Qué tipo interesante! ¿Una jornada de qué? Ahora me contás. No, es una jornada de tango y literatura. Ajá. Y. que es, es tango, lengua y literatura, se llama.、Eh, que se hace en la Biblioteca Nacional, organizada desde el año pasado. Y es jueves, es hoy y viernes. Y, y bueno, y es interesante porque hay, digamos, una diversidad de ponencias bastante amplia, desde, qué sé yo, no sé, desde psicoanálisis y tango a historia del tango a lingüística, va por diferentes lados. Bien. Y en ese contexto, yo presento el libro Mañana, que los quería invitar a todos.、Ajá. Pero ustedes nunca vienen a ningún lado, pero igual los invito, que es mañana a las 4 de la tarde ahí en la sala. Este, Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional. Me encantó. Y, y viene a cantar、L、Lidia b o r d a Hermoso que, Bueno, con eso, yo tengo que dar una ponencia desde ya este, sobre tango. Bien, Entonces, mañana a las 4 de la tarde la presentación de tu libro. Me encantó. Voy a ver si me pido una vuelta. Varela, te llamo por una sola cuestión y no te saco más de las cosas que tenés que hacer ahí en este momento. Decime. ¿Por qué vivimos con la impresión de que nos perdemos algo en alguna parte? Bueno, porque no nos alcanza un cuerpo. Si tuviéramos más de un cuerpo, estaríamos com completos. O sea, si vos tuvieras sucursales, ¿entendés? Como, qué sé yo, como el Adrias a v e r i o Originalmente era un o y después se fue extendiendo por diferentes lados. Perdés en calidad, pero ganás en presencia. A mí me parece que la experiencia del. La... De, de, de... de... Está el vacío, es existencial, es como un agujero. Na nada nos completa. Entonces, muy probablemente la, la idea de que algo nos. nos Está faltando o que algo nos estamos perdiendo, responde un poco a esa idea, viste, de que no, no podemos terminar de llenar nunca el barril porque el barril tiene un agujero.、Mm. Y a mí me parece que hay algo de eso. Y, y nuestra época, además, tiene, viste, esa per, permanente intención de invitarte a otra cosa. Es verdad. Porque la lógica del consumo es, es esa: la、bueno. lógica del consumo es siempre otra cosa. El otro día en las redes sociales, vio, me d e s p l i e g o así una pestañita y me decía: Hoy tenés 27 eventos. Yo tengo 27 eventos, como me estaba perdiendo de 27 cosas. Sí, bueno, los, los celulares son tremendos para el anuncio de todo lo que uno no puede. Claro. El, el celular es justamente es la marca viste, que te indica que s o s un ser que no estás completo todo el tiempo. Yo también me p a s a lo mismo y yo pensé: como yo ahora estoy, utilizo el aparato de teléfono. ...de Mi mujer, pero con el chip mío, pero yo pensé que eran cosas de ella, que venía de antes. Y no, viste, porque son invitaciones, qué sé yo, viste, un concierto de charanguistas.、Sí. No sé, 14 charanguistas que tocan en un concierto. Bueno, y te dicen, en 5 minutos empieza. Y vos estás en otro lado pensando en otras cosas. Y eso, evidentemente, no, además nos marca una agenda. Viste que el, también el teléfono celular, esto es smartphone. Lo que hacen es indicarte todo el tiempo por dónde estás y los problemas que puedes tener y las cosas que puedes obtener. ¿Qué sé yo? Desde los restaurantes a que cortaron la ruta. ¿no? Totalmente. Ahora, decías lo del vacío, ¿no? Que nunca se puede completar. Y yo me pregunto si hay que completarlo. El tema es bancárselo, ese vacío. Va a ser un tema de conversación mañana con Gabo Ferro porque grabó un disco en un teatro vacío, ¿viste? Ah, mira vos. t o n c e s mañana a vamos a continuar、eso. esta idea del silencio y el vacío y si son lo mismo o no. A mí me parece que el.、Eh... El vacío supone la idea de la completud. El silencio no supone el sonido. Ajá. ¿Viste? Que es diferente. En todo caso, el sonido puede suponer el silencio. Pues, digo, los grandes músicos son los que administran silencios, no los que administran notas. Bien. Y vos fijate que cuando vos, por ejemplo, una banda que recién empieza quiere tocar todo el tiempo. Sí. Y, ¿viste? Y Paul McCartney, ¿sabés qué? Con una batería y un bajo. Te toca un tema que te v o l v e s loco. Entonces, a mí me parece que la administración del silencio es lo que tiene que hacer el músico. O sea, tiene que dejar de, dejar de sonar. Eso es paradójico. Siempre me, me llamó la atención eso. Ahora, el, el vacío me parece que es otro asunto. El vacío es que supone el lleno. Y a mí me parece que lo que vos decís, hay que vivir con eso. Sí, bueno, viste yo vengo pagando a mi analista no sé cuántos años. <risa> <risa> y no termina, loco, de enjaularlo, ¿viste? De, de, de decirme, bueno, ok, está bien, estás vacío, qué sé yo, ¿viste? El, a mí me parece que ahí hay una. k i e r k e g a a r s a b e s cómo lo r e s o l v í Decía, claro, ¿sabes por qué tenemos eso? Porque somos. Humanos y finitos, y queremos ser infinitos.、Mm. Entonces, por eso tenemos la angustia que tenemos, ¿viste? Porque no, no la podemos afar, salvo con Dios, que si yo te tenés, que, tenés que encontrarlo a Él, pero si no, no podés. En el mundo de los humanos no se puede. Incluso cuando logras obtener aquello que más a más, tenés que perderlo, ni s i q i l perro, para que Dios aparezca. Pero, digo, me parece que uno puede vivir tranquilamente con el. Con el El buraco ese que uno tiene en el medio del pecho, yo digo que es en el medio del pecho. ¿A vos te parece que está en el pecho? No, a mí se me mueve por otros lugares ese vacío. Yo te digo, en, en el pecho un poco más abajo, como la a p e r t u r a de donde está el esófago. Bueno, justo a eso le dicen el plexo solar, muchos, ¿no? Que es como el huequito ese que queda ahí. Sí, entre el plexo solar y el, otro, y el tercer ojo, yo no sé muy bien cuál es la diferencia. ¡Ja! <risa> <risa> Porque viste que hay tercer ojo. El tercer ojo、eh, es el entrecejo, Varela. Bueno, el entrecejo, ahí decía、eh, Descartes que estaba la glándula pineal. Sí, detrás, del, ahí atrás, viste, que era la, el alma de alguna p e r a Y es un punto importante, la casa del espíritu, le dicen otros. Qué, qué lugar para poner el alma, ¿no? Ahí pondríamos un saberio, podemos poner un saberio ahí en la casa del espíritu, una sucursal nueva. Sí, igual, y yo digo, Palermo, que cabeceó tanto, ¿tiene el tercer ojo más grande? Y sí, seguramente lo desarrolló más. Sí, muy probablemente. Varela, acá preguntan si es verdad que vas a estar mañana en La Minga en una noche de tango y filosofía. Ah, sí, eso también. Sí, voy a estar en La Minga en una noche de tango y filosofía. ¿Puedes sí. í、eh, dar más información、eh, que la que di yo, por sí, favor? Eso, eso, sí, sí, sí. Puedo. <risa> eso es en la calle、eh, Maza, al 1100.、Muy、la、bien. Minga es una casa. Antigua que estaba así armada como con un salón, que qué sé yo, y va a estar Lucio Arce y otro chico que ahora no recuerdo el nombre, pero que está ahí en el flyer.、Eh, Lucio Arce es un tipo encantador que compone unos tangos muy humorísticos y qué sé yo. Entonces él va a tocar y, y ahí vamos a improvisar un poco, vamos a ver qué sale. Buenísimo. Todo, todos oyentes de la tribu y todos oyentes de. De la mar en e coche. Ah, me está jodiendo. Sí, te lo juro. Sí, ellos mismos me lo dijeron. Mira qué bueno. Bueno, m a n d a r l e saludos a todos. Y por ahí me pego una vuelta mañana en la presentación del libro o en esto de la minga. Ah, perfecto. Ahí estaremos. Varela, nos vemos el jueves que viene. Dale. Abrazo grande, loco. Fenomenología de la vida cotidiana. Gustavo Varela, el vacío, ¿por qué nos perdemos de cosas o sentimos que nos perdemos de cosas todo el tiempo? Y Palermo puede ser que es verdad que tenga así como la pineal un poquito más desarrollada.